aixem hi jau el 91 de gener de 2013 estem a una nova edició de Paraula de Tortuga. Una edició avui un poc accidentada, a potser per aquesta espècie de tsunami polític que s'ha destapat avui de matí amb aquestes publicacions que ha fet el diari del de País i del Mundo també. Bárcenas per amunt, Bárcenas per avall, però és que aquest senyor s'està guanyant un espai gloriós de dins lo que era el seu partit, el Partit Popular, i ja ha implicat a tots els càrrecs que avui en dia són el govern i ens ha deixat un panorama bastant desolador. Per avui, a més de parlar de corrupció, parlarem una mica de distintes, de distintes coses no exactament d'actualitat, sinó de tot allò que ens venguin gaire. Per això comptem amb, amb dues persones que no estan físicament en aquesta taula, sinó que hem connectat amb elles via telèfon, que son en Miquel, hola Miguel, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Te escuchamos bien? desde sí, yo también. ¿Dónde estás exactamente? En Mataró, Mataró al norte de Barcelona, unos 30 kilómetros. Estupendo. Y tenemos también con nosotros a Andrea. Hola, ¿Cómo... ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Andrea, tú no estás tan lejos. Sí. No, no, estoy aquí en Palmaris. Sin embargo, parece que estuvieses más lejos. <risa> Cosas de la tecnología. Sí. Y el acento. <risa> Bueno, y en esta tarde en que la niebla avanza sobre el polígono de Llevant, en Palma de Mallorca, uh, estamos aquí en este desolado y frío estudio de Radio Tortuga preparándonos el café y vamos a hablar hoy un poquito de todo lo que nos hace mal y de lo que nos hace bien. En Parábola de Tortuga, por Radio Tortuga. Pues hoy tenemos en, en las voces, participando también de Tertulia y en la mesa técnica, a Cristina Fernández. ¿Qué tal, Cristina? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues parece que ya estamos todos, aunque es posible que en el transcurso de los siguientes minutos se incorpore más gente. Yo os propongo, en este momento, os propongo escuchar, así como para empezar unas declaraciones no, me dice Cristina que, que nos presentará ella alguna información a ver Bueno, hoy no tenemos el Spring Girls uh, pero sí que tengo una noticia positiva para presentar Para familias con hijos que estén en paro y sin ingresos, te invitamos a un plato caliente. Esto apareció en una pizarra en un restaurante de Alcudia. Y esta es la manera de luchar contra la crisis del propietario de un bar llamado El Cordobé, en Alcudia, Mallorca, que ofrece comida gratis a los parados. Su propietario, Emilio, afirma que donde comen unos, pueden comer algunos más. Emilio sabe lo que es pasarlo mal, vivió en su propia piel los efectos más crueles de la crisis según cuenta él estuvo en paro no tenía ni para comer dice esta experiencia difícil lo ha sensibilizado con aquellos que pasan penurias por no conseguir un puesto de trabajo y ayuda como puede ofreciendo comida gratis a aquellos que se acerquen a su bar presentando la cartilla del paro en fin esto es digno de ser reseñado y un buen ejemplo a seguir para los que pueden y miran por otro lado un aplauso desde parola de tortuga para emilio Normalmente la sección Springle nos la presenta Carlos Pons todos los jueves y hoy la está presentando Cristina porque Carlos no ha podido no ha podido venir y la verdad es que ha sido una sorpresa para mí escuchar esta noticia que no sabía que existía. ¿Cómo ocurre con todas las noticias Springle que son absurdas o no? Porque en este caso más que absurda diríamos que es una noticia pues eh, bueno, como estimulante, ¿no? Yo le he llamado noticia positiva. Bueno, yo no sé qué opináis vosotros desde vuestros lugares. donde estáis? A ver que, si queréis aportar algo a esta noticia. Bueno. Hola. Sí. Sí, pues sí te oigo. Yo pensando en, en lo que implica la participación de hablar en algunas cuestiones. Eh, y, y claro, es una noticia positiva, por supuesto. Lo, lo que estamos reclamando en todos como sociedad de justicia ¿no? y... Y, y a veces da la sensación que la única salida es la, la caridad. En este caso no va por ahí, sino que tiene que ver con la participación desde el lugar donde mundo está, esa posibilidad de transformar vínculos y transformar esa parcela del mundo que te rodea. Eh, creo que en ese sentido es una diferencia positiva, porque... Miguel, uh, ¿tienes algo que comentarnos de este tema? Bueno, pues... Yo creo que estoy escuchando bastante mal. ¿Nos oyes a nosotros? Ah, sí me... Bueno, sí, la, el sonido hoy es un poco caótico. La, la reflexión que hacía que hacía Andrea yo creo que ah, sí. era interesante en el sentido de que uh, en esta situación en la que se va, nos vamos encontrando, cada vez más como metidos en el callejón, realmente cada uno tiene posibilidades de responder de una forma o de otra o sea en la medida de, de, de las posibilidades de cada uno hay formas de, de afrontar y de solidarizarse Bueno yo pienso pienso más, no sé si es lo mismo o parecido eh, yo creo que en esta situación de crisis realmente quienes quienes sostienen las velas es la gente más solidaria ¿no? eh, bueno que, que muchísima más de la que de la que parece, de la que se puede registrar, ¿no? Entonces, el, el, la noticia de de este empresario bueno es muy positiva, ¿no? Pero realmente es que si no si en la solidaridad, tanto la familia, los amigos de, de, de parientes, de conocidos, es que sería imposible seguir adelante, ¿no es cierto? Eso es lo que pienso yo. A día de hoy parece que lo que, sí, lo que está aguantando a nivel social pues es precisamente sobre todo las familias ¿no? se, se va la gente que, que, se, que se va quedando sin casa sin trabajo pues se va como uh, reencontrando con su familia y, y bueno y los que no tengan familia pues son los que lo pasan peor pero también están pues otras opciones uh, bueno yo creo que tú miguel sí que has, has conocido y has participado de algunas iniciativas o estás participando que serían interesantes que las comentases un poco también. Hola, mira, la verdad es que les oigo muy mal. ¿Les ¿eh? no oís muy mal? Muy mal. Sí. Vale, que que Pedro comentaba que bueno que tú, entre otras muchas personas, participas de, de unas nuevas redes, sí. entre ellas de, de Trueque, de Moneda Social. Si sí. quieres comentar algo al respecto. Sí. Bueno, a ver, nosotros hace eh, más de un año... Eh, formamos allí la el le cosear su mayor no pusimos en marcha el tema de, de la moneda social, no sé cómo está ahora porque yo Perdón, pero te, te estamos perdiendo. Bueno. Sí. Sí. La verdad es que sí. está bastante complicada esta conexión. Sí yo vamos a hacer una cosa voy a poner aquí un, un pequeño audio con algunas declaraciones que a lo mejor ya habéis escuchado segura que su contabilidad es única, transparente Segundo y sometida lugar, al Tribunal de Cuentas, la número 2 del partido ha desmentido de manera tajante la información que hoy publica el diario El País. El periódico cuenta que entre 1990 y 2008, los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta llevaron una supuesta contabilidad secreta donde se apuntaban entradas, donativos de empresarios y salidas de dinero para la cúpula del Partido Popular. Según El País, entre quienes recibieron pagos están el actual presidente del Gobierno, la actual secretaria general de ...del partido y sus antecesores en el cargo... ...como Javier Arenas, ángela Aceves o Francisco Álvarez Cascos. Estas eran las noticias con las que se abría hoy... El, ...el informativo de Televisión Española... ...después de que se publicase en el país... ...pues unos supuestos... Uh, ...unos cuentas uh, con pagos a los... ...a los altos cargos del Partido Popular... Y esa misma noticia la ha recogido el mundo y la ha recogido toda la prensa internacional y se ha armado un buen jaleo con este asunto y entonces se destapa lo que cosas que, que ya conocemos todos realmente. ¿Qué opináis? Andrea, nos escuchas? Sí, perfectamente. Pues sí, bueno, venía estaba ya a recapitular, venía a hacer varias eh, anunciándose Yo estuve todo el día pendiente y escuché las, las declaraciones en de el hospital y también el comunicado que, que luego lanzó Luis a la prensa de la CCF y, y la verdad es que está haciendo contradicciones de, no sé, que da la sensación de que, que, que, que hay que un paso de la marcha a la no mentira y, y que pican los dedos, o sea, solo incluso cuando ellos son los todos bastante perdidos y todas, ¿no? Porque perdidos en sentido no, no en cuanto a, a lo que hay que hacer, porque lo que está convocado hoy en todos los que es una de las de participación masiva a partir de, de las redes sociales. Es decir, hay una convocatoria y la gente ya sabe, ya ha aprendido, ya ha aprendido a poder organizarnos y participar. Pero, pero sí que no sabe qué hace ante, tanta, ante tanto sí mismo. Eh, todo lo que he visto, que he en las redes sociales, es también mucha violencia, mucho arcajo contenido y, y sí que es un momento muy crítico. Muy crítico en tanto, eh, en tanto cuál va a ser la respuesta. Tiene que estar a la de lo que está ocurriendo y no decir esto es supuesto, que puede ser o no, o lo que dijo el federal, que bueno, lo niego rotundamente y dice, bueno, no se trata que tú me mires, sino esto te ha la lista. Parece que, bueno, bueno, eh, Como decíamos es como el, la confirmación de cosas que muchos ya sabemos o ya sospechamos o ya pues uh, desde los escándalos de corrupción que se han ido sucediendo aquí en Mallorca uh, sí. con los casos primero de, de Andrach, después sí. con los casos de Unión Mallorquina, después continuaron con otros casos del Partido Popular, mientras tanto salen casos del tema de Gürtel, uh, um, otras otras cosas que han ido afectando al, al Partido Socialista también… Uh, hace unas semanas um, salían también una un, una situación de, de la fundación del partido socialista en la que también había unos pagos uh, a una periodista misteriosa que todavía no sabemos quién es bueno la cuestión parece que estamos en, en una eh, en una corrupción muy generalizada que esto lo sabíamos la corrupción de los partidos ya sabemos lo que es Y lo complicado es, es pensar mmm, bueno eh, de alguna forma eh, cuál es la respuesta adecuada o qui quizás hacer la reflexión de que por, por qué motivo por qué motivo estamos en esta eh, aguantando a este a, a estos políticos que están en el gobierno no solo en el, en el gobierno de madrid aquí mismo en, en mallorca en, en palma en cataluña con Convergencia y Unión y en todas partes. no Es decir, eh, mi reflexión es que a pesar de que haya esta corrupción que nos indigna a mucha gente, pues finalmente hay um, una gran cantidad de gente que no le importa demasiado porque se van a convocar unas elecciones, van a volver a votar, van a volver a salir los mismos o parecidos. Me he ¿Qué? quedado en donde decías que justamente hay una parte de la gente que es probable que no importa, que, es que como la altura probable que también que aprender es probable que que decía que es probable que también haya que aprender a politizarnos a apropiarnos de los espacios eh, que cutionen que interpelan a poder que no son los tradicionales o que no son los que ya sabemos que están cad que no vienen funcionando bien por porque, porque están cortos sea, están conjuntoos y están en redes que son innegociables no se puede negociar con según quien y hablo de partido, de otro no exclusivamente de partidos, hay instituciones corruptas, y la posibilidad de transformarlas es real eh, no es utópica, no es idealista es real porque, porque se puede hacer porque también es un aprendizaje de participación popular y la protección sobre todo y de interpelar y, y creo que es eso lo que hay que aprender, más que eh, asumir que nos importa que claro, primero es que no importa, importa que somos de al menos bueno yo estoy de acuerdo y, y bueno y con cierto optimismo por mi parte creo que esto ya está ocurriendo o será que yo estoy cerca de la gente que lo hace sabes que lo está haciendo sí, sí. lo estamos haciendo ¿no? sí, y esto me, me da mucha esperanza y me da me da mucho ánimo no cada día entonces yo creo que, que estoy sí. contigo en esto Miguel, no sé si nos sigues o, o pudiste escuchar algo. Si estás ahí y quieres decir alguna cosa. Manifiéstate. A ver si aparece. Hola. Miguel. Quizá lo perdimos ya porque Miguel la conexión. de Mataró. ¿Estás allí? La conexión realmente ha funcionado bastante mal, con bastante ruido, y me parece que hemos perdido a Miguel por el camino. Vale. Yo quería hacer una, una pequeña participación. Estuve mirando en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en algunos blogs y y estaba, rescaté un poco así las frases que más me sonaron, ¿no? Decía, decía una que hable Rajoy, los papeles de Bárcenas, Rajoy dimisión, basta ya. Con los papeles de Bárcenas se confirma que UPyD es la marca hacendado del PP. Buenos días, señores policías. ¿Ya habéis entrado en la sede del PP a por los papeles de Bárcenas o aún perseguís a los antisistema del 15M? Uh, si pudiera pedir un deseo sería Rajoy Dimisión. Twitter no aguanta los papeles de Bárcenas y ha petado. Gracias y fuentes, el 15M, semos delincuentes. Señor Urdangarín, usted se ha empalmado por encima de sus posibilidades. Y por último, bueno, otra de las buenas noticias del día, la Rambla deja de ser eh, del Dux de Palma. Se ha solicitado que, que se elimine este nombre. ¿Es, es una buena noticia esto? <ríe> y, y lo otro es que, bueno, que la gente propone que eh, se le ponga el nombre de PA, de Plataforma de Afectados por las Hipotecas. A, esta, a la a esta Rambla calle. de los Dux. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Hay una también una placa que estuvo por las redes sociales que es entró Rajoy al teatro o algo así y se cerró el telón, se cerró el teatro, se cerró los locales, se cerró el colegio y y me pareció muy graciosa porque era como que el lugar que pisaba y se cerraba, ¿no? Acababa como era articulándose todo lo que estaba montado. <risa> el cerrador ahora le tocó la, le tocó el, el gobierno del país y después de desmontarlo todo pues también el mismo tendrá que cerrar y, y, y irse y ya sí, está ya queda, luz, y sí. se quedar tan tranquilo exactamente realmente aquí aquí ahora estamos muy centrados en la corrupción porque es una cosa de todos los días y de, de constante ¿no? Es como entre las hipotecas, los rescates de los bancos y la corrupción pues esto parece que nos tiene muy entretenidos Pero bueno, a mí siempre me gusta pues tener un ojo puesto en lo que ocurre fuera y sobre todo en los sitios más dramáticos, ¿no? Entonces hay noticias todos los días de, de lo que está ocurriendo en Siria, donde eh, bueno eh, está hay una situación de guerra civil declarada con eh, constantes violaciones de derechos humanos y es una situación muy ambigua porque al mismo tiempo empieza como un, un ataque... En, en Mali, de las fuerzas francesas, de sobre todo en Mali, que supone que defienden la democracia y atacan a unos uh, señores que, que son terroristas islámicos. Y en cambio en Siria, pues las mismas fuerzas, de mm, no exactamente francesas, pero las mismas fuerzas occidentales, pues uh, apoyan a esos grupos islamistas Eh, hay realmente una, una incoherencia que parece que tiene que ver simplemente con el mant mantener la guerra. ¿no? Hoy había la noticia de que, de que el, el gobierno sirio denunciaba ante la ONU que que Israel estaba atacando, el, que Israel estaba realizando ataques en... ...en el Líbano... ...entonces sí. uh, es como que todo se confunde... ...y que eh, donde hay un foco de guerra... ...pues eso se va contagiando alrededor... ...y es como la guerra total... ...no sé, es una sensación bastante extraña... ...pero parece que... ...bueno, desde que se inició este conflicto... ...ya se decía que, que esto... Eh, ...se sabe cuando empieza... ...y no se sabe cuando termina... ...y sí, se... asusta que el finito del ejército... ...más poderoso de, del mundo como es el de Israel y conociendo las prácticas que viene teniendo sobre todo por esquino y, y, y las decisiones que toman en tanto invasores eh, no se van a cortar para nada si tienen que, que seguir extendiéndose por la zona es decir, da la sensación que, que tiene impunidad total entonces claro, si ya interviene de esta manera eh, sí que asusta y sí que uno dice, bueno, dónde va ¿hasta dónde va a llegar esto? no si queréis, escuchamos un momento lo que decía las noticias. Sí, claro, pero... la televisión Siria. El locutor explica sin imágenes que aviones israelíes atacaron el miércoles de madrugada un centro de investigación en la provincia de Damasco. Causaron dos muertos y cinco heridos. La televisión siria niega la noticia que han publicado medios israelíes e internacionales. Cazas israelíes habrían atacado un convoy, supuestamente con misiles antiaéreos, en la frontera entre el Líbano y Siria. Las autoridades israelíes guardan el más absoluto silencio. Ni el ejército ni el Ministerio de Defensa han querido hacer declaraciones al respecto. Lo que sí es un hecho es que esta semana Israel se ha preparado ante un posible ataque desde Siria o el Líbano. El ejército ha desplegado en la ciudad de Haifa, en el norte del país, dos escudos antimisiles cúpula de hierro. También ha habido un nuevo reparto de máscaras antigas entre la población y varios oficiales israelíes... en Pues lo que a mí me llama la atención siempre de estas noticias de conflictos y de guerras es que no se explica nada se dan muchos datos siempre hay pues estos bombardeios por un lado o por otro imágenes muy alarmantes de, de los muertos de un sitio y de otro pero no se explica nada nadie entiende muy bien mmm, cuál es el origen de toda de, de esta de esta movilización y por qué motivo se van metiendo países como Turquía, como Israel, como Líbano y es un suma y sigue y al final cuando uno empieza a rascar un poco en todas estas cosas resulta que siempre hay eh, el negocio de las armas y el negocio de los recursos naturales y las luchas típicas de poder que puede haber en cualquier, en cualquier país, sobre todo cuando hay una dictadura Andrea Bueno, yo más o menos en la línea que estaba diciendo antes, es decir, yo me ubico, dentro de la, de, me ubico políticamente dentro de la defensa, digo sobre todo por el bombardeo de anoche de Israel sobre el Líbano, eh, mi postura frente Israel es desde la, desde la defensa de los Estados palestinos, entonces claro, estoy posicionada políticamente en, en un espacio donde tengo un poco claro lo que implica Israel hacia el mundo y los apoyos internacionales que puede tener respecto a Estados Unidos respecto a configurar un mapa un, un, una relación geopolítica colonizadora contemporánea eh, que va a modificar el orden eh, entre comillas que podría venir que podía que podíamos venir eh, que podían algunos países ir construyendo en clave de autonomía y libertad. Por lo por supuesto, no están incluso en Palestina, porque hace más de 60 años están ocupadas. ¿no? Pero en el caso concreto de Siria, sí que la intervención internacional está dejando en evidencia dónde se está posicionando uno, es decir, cada uno de los espacios políticos del mundo. Llámese eh, el, el primer mundo, entre con todas las comillas del mundo y cuestionándola, eh, pero sí que existe una, una acumulación de poder en tanto OTAN, en tanto ONU, Y, y sí que se posicionan en lugares muy frágiles en, en cuanto a la defensa de la democracia, en cuanto a, la, a, a proyectos no colonizadores, como tú decías, al final lo que está detrás es el mercado de las armas, la lucha por los recursos naturales, llámese petróleo, y, y por supuesto los que acaban desplazados, las víctimas que acaban saliendo en la prensa, sobre todo con fotos amarillistas y demás, son casi siempre niños y mujeres, y esto lo vemos cada día, Y, y claro, después de ver cómo con fósforo blanco Israel asesina a niños y mujeres todo el tiempo... ...la verdad es que mi opinión es, en general, eh, eh, bastante radical respecto a la intervención de Israel. Para mí no es ninguna buena noticia, en ningún sentido, no creo que esta intervención sea para pacificar o negociar algún tipo de paz... ...sino todo lo contrario, que llega a jugarlo Bueno, pues eh, la verdad es que mm, eh, nos estás dando mucha información... Y es una lástima que tengamos un sonido tan choto hoy, pero claro. bueno, esperemos que, eh, no sé, en próximas tertulias puedas estar aquí en la mesa, donde ya pues estaremos más tranquilos y nos veremos las caras y además que tenemos un sonido en condiciones. Pues, pues sí, me encantaría, me encantaría acompañar. Pues muchas gracias por haber participado con nosotros y, y allí queda la invitación para próximas, para próximas convocatorias. Muchas gracias Ceren, también muchas gracias. Mm -hmm. Mm -hmm. Estamos escuchando ahora mismo el tema de María Landó y bueno, ya nos vamos a despedir por hoy. Hemos hecho una emisión un poco más corta del Palabla de Tortuga y muchas gracias a Miguel, que no hemos tenido casi ni oportunidad de despedirnos de él porque se ha cortado la conexión. Gracias a Cristina, que ha estado con la dirección técnica y... Esperamos encontraros en próximas ediciones de Parabla de Tortuga. Vale, y nos vamos para la plaza, ¿verdad? Pues, ¿por qué no?